Eh, muy bien, la verdad que estamos acá eh, a víspera de comenzar esta semana, que va a ser una semana bastante fuerte y uh -huh. sobre todo el día de hoy, ¿no?, que, que contiene una carga simbólica también muy importante. Claro, ¿y por qué esta carga simbólica, Mirta? Bueno, en, en lo que son, digamos, a nivel latinoamericano siempre decimos que el 11 de octubre ha significado para los pueblos originarios el último Día de Libertad, ¿no?, en este sentido estamos re reconociendo lo que ha sido el proceso de colonización en primera instancia por los españoles y en segunda instancia lo que ha sido los asentamientos de los estados nacionales modernos. Uh -huh. Bueno, en virtud de eso habrá, por supuesto, actividades especiales. Eh, usted lo mencionaba. Comienza una semana muy particular. ¿De qué se tratan estas actividades? Bueno, hoy por la mañana eh, arrancamos dentro de un rato, nueve treinta horas en el parque zoológico municipal con una ceremonia ancestral. Y luego, eh, compartiendo un, un matetún, que es un encuentro de reflexión, de, de bueno de ver todo el proceso que, que hemos tenido los pueblos originarios y conocimiento de nuestra cultura. Y luego a las once y media, que va a ser un hito histórico. Hoy es realmente para nosotros y para la comunidad de Olavarría, es un día histórico. Porque se va a descubrir una placa donde eh, se a la a la población originaria como previo a, la, de, digamos, con, con su existencia, previo a los estados nacionales, con su existencia de hoy y la que va a seguir siendo, ¿no? Uh -huh. Una placa que va a quedar ahí en el Palacio San Martín, eh, en el lugar donde, digamos, a, este, para ubicarla a la gente, es el lugar donde hay una placa que eh, consta de un un escrito de 1930. Uh -huh. Ahí al lado va a figurar esta placa donde, digamos, reivindicamos todo lo que ha sido... Eh, eh, los pueblos originarios en esta zona uh -huh. y bueno, de aquellos días desde el último día de libertad como lo mencionaba de los pueblos originarios a hoy a un once de octubre de dos mil diez cuántas cosas han pasado cuánto hemos aprendido pero también cuánto nos falta aprender no Sí, la verdad que, bueno, por un lado estamos contentos porque hemos visto que el proceso democrático ha permitido eh, que las voces, este, sobre todo en el caso de los pueblos originarios, sean escuchadas, seamos visibilizados, pero cuesta un montón todavía. Claro, sí, sí. sí todavía eh, cuesta. Eh, esto, digamos, no, no le compete solo a los pueblos originarios, sino también a la sociedad en general. Por eso, bueno, agradezco esta posibilidad de poder comentarlo por radio, digamos porque los medios de comunicación también eh, propician esta posibilidad de difusión que es tan importante en nuestros días. Uh -huh. Claro, seguramente. Bueno, además luchando los pueblos originarios por, eh, por tantos derechos, ¿no? Porque uno piensa en algo tan básico como la Tierra hoy por hoy, tantos que están luchando, ¿no?, por su espacio. Sí, eh, partiendo de lo que son, digamos, los derechos ancestrales en posesión a la Tierra... Que, que bueno hoy muchos de nuestros hermanos lamentablemente están este, sufriendo las consecuencias de defender ese espacio territorial eh, pensemos en las transnacionales pensemos en empresas o en, en este, personas de grupos que que poseen mucho dinero y que bueno este, lamentablemente han despojado o siguen intentando despojar de, de esas tierras a nuestros hermanos uh -huh. inclusive en, en otros lugares Digamos, no es la realidad nuestra hoy acá, pero en otros lugares, como en el caso de Chile, que hay muchos de nuestros hermanos encarcelados por esta, esta situación, digamos, por seguir reclamando justicia y seguir siendo mapuches en su tierra. Uh -huh. Entonces, me parece que este 2010 nos encuentra con una diversidad de situaciones en los pueblos originarios a lo largo y ancho de, de América Latina. Claro. Eh, Mirta, ¿qué opinión tiene de esta posibilidad de que la denominación de Día de la Raza cambie a Día del Respeto a la Diversidad Cultural, esto de Prosperar Claro, un proyecto de ley que fue enviado por el Gobierno Nacional al Congreso y que revisa y agrega días feriados? Bueno, este es un proceso que lo hemos hecho las organizaciones de pueblos originarios de Hacia Adentro, inclusive nosotros desde acá, ...en algún momento elevamos este, un escrito sobre esto... Eh, ...es decir, que es producto de, de la gestación del compromiso... ...no solo de los pueblos originarios... ...sino también de las organizaciones sociales... Uh -huh. ...se han hecho pero una infinidad de, de presentaciones por el INADI... ...el INADI a su vez lo presentó por las cámaras... ...es decir, que, que salga eh, ahora expedido por el Ejecutivo... ...el eh, Ejecutivo Nacional nos, realmente nos alegra... ...porque decimos, bueno todo ese trabajo que uno a veces hace años eh, y años este, y que llega a esta instancia de poder modificar, que era or, hora, digamos, uh -huh. porque no podemos seguir con un paradigma pensando de la raza, primero que es un concepto que ha sido planteado desde lo que es el pensamiento, digamos, positivista, no iluminista de, de la época, uh -huh. y por otro lado, la la realidad de hoy, que es imposible no no ver y visualizar a los pueblos originarios, es imposible no entender el contexto que estamos viviendo en esta situación de coyuntura del Bicentenario, ¿no? Claro, seguro. Bueno, además me parece que más allá de la diferencia de opiniones que cada uno pueda llegar a tener, importante que ahora se pueda abrir el debate, ¿no?, eh, que se pueda hablar del tema, como lo mencionabas, que te, cada uno tenga su espacio y que a partir de ahí crezca el respeto, ¿no?, que es a lo que se tiende. Sí, yo creo que esto eh, hay que valorarlo, hay que valorar la palabra, hay que val valorar el diálogo, la escucha, y sobre todo eh, empezar a entender que las diferencias no hacen como en algún momento eh, lo planteó el Estado Nacional, que era una amenaza, ¿no? El, mm, claro. Que, si uno mira los textos de, de, de historia, mira lo que decía la Constitución, por supuesto que por suerte se modificó en el 94 también por, uh -huh. por esto... ...que mencionaba anteriormente, ¿no? Y me parece que esto del desconocimiento... ...de la otra persona lleva muchas veces al temor y la desconfianza... ...pero sin embargo eh, es muy distinto cuando uno puede compartir y abrir... ...esa, esa mesa de diálogo, ese espacio, digamos, de construcción colectiva... Eh, ...sin duda la riqueza eh, cultural que surge de ese espacio... ...es muy interesante, muy profundo... Y lo estamos viendo en la medida que nosotros armamos estas actividades. Uh -huh. Y lo notamos cuando se pone en debate. Me parece que mm, a nivel de educación todavía falta muchísimo. Claro, es importante el trabajo con los chicos también, ¿no? Desde las escuelas. Y hay, eh, hay una imagen eh, instalada eh, con esto del indio, digamos, el indio hombre solo. Claro. Y en realidad no se visualiza a las eh, familias, poblaciones, eh, territoriales, es decir hay todo un desconocimiento que lleva a, a al estereotipo. Y el estereotipo, lamentablemente, lo que produce es no solo reproducir esa imagen, sino también el impacto con las generaciones, ¿no? El hecho uh -huh. de no tener el derecho a conocer la historia. Uh -huh. Es una realidad. Bueno, eh, para ir terminando, eh, sabemos que... Ya en un ratito, lo contaba, ya comienzan con todas las actividades. Algo que es importantísimo también es que justamente dentro de un ratito, alrededor de 9.30, que llega un hombre mayor de mucha importancia para la comunidad. Queremos saber eso, de qué se trata. Conocer un poquito y acercarnos a esa historia. Bueno, el Taita Ulpu es un hermano mayor que la verdad que es, nosotros lo, lo, lo escuchamos y nos asombra y y es eh, una persona con mucho conocimiento, él pertenece al pueblo quechua y, y ha recorrido y sigue eh, siendo parte del consejo de ancianos, y digamos, de parte de, de un consejo que se ha formado a nivel latinoamericano y con una, un conocimiento muy profundo de las culturas originarias, de las culturas andinas, y sobre todo de la espiritualidad, digamos. Nosotros hemos perdido, eh, eh, por todo el proceso histórico, eh, hemos perdido mucho de nuestros conocimientos, mucho de nuestra espiritualidad, y él la verdad que lo que ha hecho aquí en Olavarría es poder acompañar este proceso y ser parte también. Por eso estamos muy agradecidos en este sentido. Uh -huh. eh, las ceremonias que él eh, nos ha, de algún modo, acompañado y va explicando y va sobre todo en este proceso también de recuperación de lo que es el cóndor, eh, con el proyecto de Vivandina que está trabajando la la máxima, el, digamos, así la dirección de la máxima con el, este proyecto de recuperación del cóndor, sí. eh, nos ha permitido conocerlo al Taita y nos ha permitido realizar estas ceremonias, eh, entendiendo a ver qué, qué relación tiene, lo, tienen los cóndores como fuerzas naturales, qué relación tienen el ámbito natural donde está, Y, y entendiendo también esto de que es tan importante, ¿no?, poder armonizar, ¿no?, el vivir bien, que el vivir bien no significa la, la, la situación nada más de tener cosas, y una mera eh, situación de consumismo, sino el vivir bien eh, desde la persona como una fuerza natural más dentro de este cosmos, ¿no? Uh -huh. Así que la verdad que eso muchísimo lo que en este tiempo le debemos al Taita, sobre todo como comunidad lavarriense porque la verdad que las veces que él viene eh, nos deja muy movilizados y nos deja con un, eh, un sabor tan distinto de poder empezar a mirarnos a lo más profundo de nuestro ser.